Lección 3. Ya. Ejercicio 14. 1. Paco. Oye, ¿no vamos al cine? El sábado dan una película de Amenábar, en el cine, Sevilla. ¡Ay, qué pena! No puedo ir. Es que tengo invitados en casa. 2. Mara. Hola. ¿Quedamos en ese restaurante gallego? Podemos ir hoy por la noche. Oh, disculpa, pero no puedo. Tengo un montón de trabajo para mañana. Tres. Carlos. Lola, ¿eh, vamos juntos a la fiesta de Carmencita. Te recojo en tu casa por la tarde después del trabajo. No, no, imposible. Yo también organizo una fiesta para hoy. Cuatro. Olga. ¿Vamos al concierto a la Academia de Música después de la clase? Lo lamento. Pero es que mi hermano me espera en casa y vamos juntos al curso de francés.